Desde los días de Juan l i s t a hasta ahora, el reino de los cielos s u p e r v i o l e n í a y los violentos. son vencidos